Some of you young folks been saying to me, Hey, Pops, what do you mean with a wonderful world? How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. How about listen to old Pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad. But what we are doing to it and all I'm saying is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man. This world would be a guesser That's why old Pops keeps saying I see trees of green Red roses too I see them blue No eh? no marches. que soy yo And I think to myself Lo que pasa es que a ver, en antes de, en antes de que el vicioso cabaret fuese la sintonía danilania, hubo hubo otros. Esta no es la que está en el programa de Nedonia más antiguo grabado. pero bueno, se llega, ¿eh? Se la que se posan muchas veces de aquella, la que me apetes pone esta noche. I see friends shaking hands saying how do you do They're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow They run much more Than I'll ever know And I think to myself What a wonderful world Yes, I think to myself What a wonderful world. Oh, yes. Bueno, la leche, vale, sí. Que no, ¿cuánto tiempo llevas tan silencio? Y que acabóse al cantar de. de entrada y a ver eh, eh, ya que tenía una una invitada aquí tocando la tocando la puerta eh, venga tira para adentro no, no, hombre no y aquí piensa que vienes, que es que no va a hablar venga para adentro inmediatamente o me va, venga, entra entra para acá Esta, hay, hay gente aquí que piensa que puede venirse y, y que <risa> dice por cierto que ya tengo en el Ya tengo en el, eh, ch chapa la puerta porfa, y que eh, entra un ruido terrible. Y, sí, y que Tenemos aquí un una cosa que no sé cómo se llama, que si es excitador, que si amplificador, que si la madre que lo parió, mete, mete un ruido, a, a, pilla siento, tu, píllase y pilla aquel micro de color naranja. Que se llama que sí, uy, entonces aquí vienes. No, no se puede... A ver, la radio no se mira... La radio se, se fala y se falla y se escucha... Séntate aquí... Lo, lo primero, sienta en este, no. en este sitio... Joder, que voy a tener que arrimarme yo... Exacto, tolla la leche... ¿Di por lo menos buenas noches? <risa> que si, me sí, saludar por lo menos... ¡Ay! Oye, mira... Eh, no sé si vos acordáis la semana pasada... Que tuve... Falando un poquien de toda la gente... Bueno, que toda la gente... De alguna gente que me acordaba... Que, que viniera... ...que viniera a Anedonia... Eh, ...y acordáis vos que comenté... ...lo de que de toda la gente que pasara por... ...por Anedonia... nada más una persona... Eh, eh, ...fuera incapaz de hacerla ...de hacerla falar... ...pues no me va bien esta noche... ...venga de algo, joder... ...buenas <risa> <risa> noches... <risa> ...bueno, anda... ...ya hay mucho más de lo que dijiste la otra vez... ...o sea que la cosa está bien, oye... ...vamos, vamos, vamos llorando... Yo creo que antes de que, de que termine el programa, seguro que saco de alguna cosa más. Va a costar trabajo, va a costar trabajo, pero, pero seguro que queda alguna cosiquina más y consigo sacar. Bueno, vale, mierda, ¿qué, qué me pasa ahora? A ver, ah, ya sé que va a ser aquí el, el cosuesti, este, ¿eh? y si no subo esto, como que no, no suena la música de fondo. Eso, esa ahí era, era la música de fondo. Pues bueno, que decía yo, eh, antes de quedar esto en silencio, que tampoco os vais a entrar, porque va a pasar como la semana pasada. Voy a llegar a casa, voy a editarlo, y voy a... Mira, están saludándote a través del chat. O sea que entonces, podéis por lo menos dignarte a contestar. Mira, ¿ves? No te, no te invento. Ah, porque aquí tenemos a una sintiente que... Yo siempre digo que no se echa la cuenta, pero que ni en tesoro una no debe haberse metido. O sea que vamos, yo creo que conoce mejor que tú misma, ¿viste? Sí, sí, sí, sí, conozco a mí mejor que yo mismo y... Bueno, por cierto, eh, bueno, voy a centrar un poquito en el, el tema. Que... En antes de, del silencio este que los que te es son diferidos no vais a notar porque voy a llegar a casa eh, y Pachulo yo coyé el y, y cortó el pedazo este en silencio y ya no vos enterasteis eh, lo que tuvisteis sintiendo fue una de las de las primeras sintonías Anedonia... digamos que este programa eh, de, la que, de la que arrancó allá hay eh, 10 largos años no tenía no tenía sintonía Eh, no tenía una sintonía ficha tenía una sintonía variable cada semana podía ser una diferente pero bueno, yo de todas aquellas no sé, hoy el cordeme de esta de Luis Armstrong eh, de, que de fecho voy, voy a ponerlo otra vez porque joder, oye, pues eh, vale, la pena, vale la pena sentirla sentirla otra vez ¿a que sí? ¿Eh? y además, bueno, pues hoy aquí estamos en un, en un programa nostálgico celebrando el celebrando el, el décimo aniversario mira dice ahí lucía cuéntanos algo, ah, cuéntanos algo. Sí, sí, eh. joder no eh, y es dura y es dura la rapaza esta no, no hay Dios que, que ni saque ah, joder bueno pues nada cuéntate lucía ya que no quieres hablar tenemos aquí a lucía eh, la, ¿eh? que no sé cuántos años hay eh, que yo era una chatera pero cuántos años ahora claro no me lo voy a decir Aunque lo pregunte a Cinco o seis diría yo. Por ahí, por ahí, por ahí bueno, por ahí como si lo supiera, que yo no lo, no lo, no lo sé, no llevo la cuenta. Yo de todos los sintientes de Anatonia ya sabéis que soy el peor de todos, el que no la el que siente nunca. Pero bueno, oye, eh, está aquí Macetu también. Hola buenas noches, Macetu, muy buenas. ¿Qué tal? Eh, con tú me parece que nunca ¿no? No, no no conozco, no. hace tu y más y más reciente y que madre de dios como pasa el tiempo no se entera no se entera uno pues que la cuestión de que bueno ¿qué dice? Eh, deja sin palabras a las mozas ¿eh? ¿No? será eso eh? no hay otras voces que yo con palabras aquí charran aquí todo que tal pero esta lluvia la ley de tremenda y tremenda tremenda pero bueno oye nada es lo que es lo que hay yo estoy casi seguro que, que según vaya avanzando el programa alguna cosa tendrás que decir porque digo yo que de algún cantarín como mínimo tendrás que pedir y, y que presentar hombre ya a mí me interesaría me la de dios ya de tener un un sintiente una sintiente en este caso bueno pues de, de muchos años y Y que tuviste bastante tiempo siguiendo la, la cosa esta no, no sé cuánto tiempo fue, pero pero un buen pedazo Oye, pues a mí faría más una ilusión tremenda que luego nos contases ¿eh? ¿Por qué coño sentías tú esto? Porque, a ver, yo sigue a mí, a mí sigue sorprendiéndome Yo pregunté el otro día, pero ¿por qué sientes esto? Esto no tiene ninguna gracia, ningún... Mira, al siguiente, dígame unos Que si sí. no, porque fales de cosas interesantes Otros no, porque préstame Otros porque pones música guay No sé pero bueno que aún, que aún sabrá bueno la cuestión ya que vamos a hoy perdón ya que como se haga el programa con frontal claro con con luz un tal digo porque fa... a ver fa... Fa hacer fue con los cures normalmente y en realidad tampoco hacía falta este rollo y nada más para traerlo nada más porque no tengo que andar con algún mando o algún tal que no veo y entonces vamos a ver que el repeat por cierto Hoy la música de fondo tampoco no va a ser el... Nada, la música de fondo no va a ser el club de la lucha, va a ser también el... El What Wonderful World Listie. Va a haber un problema después cuando ponga otros cantarinos, porque va a cortar ese tal... Nah, no pasa nada. Yo creo que, que ya te has fechado, o sea, Ya te has hecho en, en Anedonia. Oye, pues mira ahí... En... En este programa conmemorativo... que dice yo como mañana voy a conmemorar también no hay plan de cansar la, la voz el jueves luego tener que volver a, a, a dar la propia ayuda al viernes entonces es, voy a acordarme un poquillín ¿eh? de, de los cantares que que mucho en Edonia eh, de la que arrancó a Nedonia. bueno estaba yo muy contento con el mundo La verdad, hombre, ahora tampoco, para que vamos a... <risa> Pero bueno, de aquella estaba estaba yo más más enfadado. ¿eh? Y de aquella, no sé unas cuantas veces y sí, cantarín, que gracias al anabásico, por cierto, en Terema y Poco, que perteneció a un movimiento que se llamaba el movimiento Buena vista yendo en hostia y no sé qué hostias... No hay ni puta idea. A ver... y de hecho el, el resto de los que supuestamente pertenecían a esto no me dicen absolutamente nada ¿eh? o sea, no me dicen nada dicen muchas cosas otras cosas y que tengo yo intereses sentiles pero bueno estos sí que me sí que me prestan y como los puse mucho de la que arrancaba esto pues pues hoy voy a ponerlos también básicamente porque me da la gana no a ver tampoco yé que ¿eh? venga ala, pongo pongooslo y, y que vos preste voy pues a ponerlos joder que preste Y, y, y, Dios vale, tomé una mala decisión vale, normalmente pongo los cantarinos en el ordenador del, del Ubuntu ¿eh? que eh, de, que tengo a Mazorga. y hoy, como el del Ubuntu suena que, que mete miedo, ¿eh? Que, que dice aquí eh, ta, ta, ta, ta. perdona, que estoy leyendo el, el chat pero desde cuando se puede estar en el, el sin falar eso digo yo eso digo yo, no entiendo yo de ti agarraría Garrar, el, el micro ese eh, sí, ¿eh? y es pues, que a ver vas a b, b, no sé vas a marcar un yo que antes teníais cerveza aquí pero agarra el micro <risa> que sin micro no se puede a ver antes teníais espera, cerveza espera, aquí espera. para animarse ahora no tenéis nada bueno joder, no, cerveza había que traerla a ver, que haber, traído yo, ¿no? a ver espera. a ver el micro no yo, a ver yo que esto ahora yo tengo una A ver, yo cuido. Bueno, pero claro, ahora sí. Buah. Esto es una, una Una vergüenza. A ver, fal ahora a ver si se te, si te siente. Probando, probando. Joder. Ay <risa> ¡Oh! Dios. Oh, joder. A ver. Ay, Dios. A ver, no está en el destino que hable yo sí sí está lo que sí pasa es que, yo, que... Joder, seguro que mandaste una serie de brujerías o alguna cosa para ¿eh? no, para no. comer a pifies pifies, <risa> pifies, varias, ¿no? a pifies variaes, <risa> de pifies varios no varias de todo tipo oye esto debe ser un programa musical pero dale, dale. No, dale. no no no no no iba a decir yo aprovechando que ¿eh? que que hiciste la visita después de tanto tiempo Oye, pues tengo que aprovechar para... No puedo evitar pregúntate Claro, vamos a ver Ya nos comentaste que habrá menos 4 o 5 años ¿Qué? ¿Te apagaste el micro? Supongo que sí, eh, sí Arrimo, A ver, ¿y algo? Hola Hola. Sí, está ahí Muy bien, ¿Se te es esa luz amarilla, ¿no? Eh Sí, sí, esa <risa> es que esa mueve Es o sea, esa o sea, es ahí, es, es ahí es tú ¿eh? Pues que digo yo Que... A ver, has de contarnos Tú ves, ver, me, la semana pasada también hablé de, de tres tipos de, de sentencia que tiene este, que tiene este programa eh, Por van están aquellos que mm, en, la, o sea, no conocen al hardware, es un concepto nuevo, el hardware de la, de la, de la comisión, porque, bueno, en la no como se hable, como nada más existe a través de tal, lo que pasa es que tiene un cuerpo que está para poder venir aquí porque te falta de unos cuerdas vocales, una serie de cosas que hacen falta para particular pa y para hacer el programa. Entonces, bueno, pues, eh, utiliza el, el soporte físico ¿eh? de, otro, de otro individuo que, por cierto, me queda como una persona pero bueno, ya os había dicho. Eh, y entonces bueno pues el, el, la semana pasada hasta leí de los tres de las tipologías más que de sintientes de personas por lo no, menos pues siendo sintientes eh, por un lado también ver bueno, pues siempre como como O eh, como la, la esta que, que dice hoy que, que no conocían de nada al, al hardware eh, y sencillamente empezaron a sentir este programa y por que es ella, bueno, escorbutina Ma María María escorbutina, tuvo la semana pasada, no te lo pierdas, eh, que tuvimos aquí un, un chat de voz en vivo, tuvimos, tuvimos, tuvimos falando, eh, para celebrar este, este de semana de sera, que yo, fue algo de yo, en vez de celebrar un día, Yo llevo tres días de celebración y acabo de mañana allí en el puerto, y igual la semana que viene, se me pongo, celebro, celebro otra vez. Bueno, pues esa es una tipología. Otra tipología son la, la gente que, que conoce el hardware. Eh, entonces se ve que el hardware falle un programa de radio y falla en esa pregunta.. Bueno, pues, que, que no te que yo temo. A ver. ¿Y, y cuando sale eso? Bajo o no, no, claro, pregúntate lo que decir, no? Bueno, pues lo suegues, una cuca y tal, siéntese en el 107.3, siéntese por internet, ¿eh? y colguen y siéntelo. Y luego misteriosamente, a partir de ese momento, pues como que la relación va friándose. De, de esto que llames, ¡ay no, no puedo! ¡Ay no, es que tengo cosas que hacer! ¿Eh? ah, ah, ah, ah que programa, Ay, ah, sí, muy guapo, <risa> pero esto que la, bueno, ¿eh? cosa que, pues, normal, eh, porque, claro, tratando de conocer al otro, que yo, hay... que yo un triste tra... y otra, cosa, claro, si en esto, joder, decir, hostia, como la puta cabra, o sea, yo con esto, no, no quiero relación de ningún tipo, pero luego, estáis esa gente, raro, pues, yo soy los más raros de todos, que, conocéis al otro, sentís este problema y me gusta vos eso sí que ya y vamos y volvemos ¿eh? sí, pues por favor de explicar como es posible eso, vamos a ver porque si lo demás ya el, el hecho de que de que guste a, a la gente que llegamos digamos, oye, ya me ya me llama la atención, pero que para arriba vos guste a la gente que eh, si me vengáis el, el, el trato y, cuenta A ver. Pues tú tienes un dudoso honor ¿Ah, sí? sí? porque mi familia no es de escuchar la radio y yo tampoco ¿Mm? y Igual este es el único programa de radio que he escuchado en mi vida ¿Qué te parece? Hostia, <risa> no, pues eso, eso sí que yo... Realmente honorable, hostia <risa> Joder, y, y eso como yo, porque a ver Tú eh, acuérdame que en el Sodia sentías este programa, sentías en Pero también eres una, una cocadurta considerable. Sí, hombre, sí también ya. me ha gustado mucho sesión continua. Y ha te muchas veces en el, en el chat de la radio en un montón de programas. <risa> sí, ¿verdad? Sí. Acuérdeme yo. Entonces será la radio en general, no serás tú. Ah, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> hombre, pero conociste igual. Hombre, pero conocístela por mí. Sí, sí, ah, sí. bueno, sí, bueno, sí, oye, sí. por lo menos... Algú, algún verito me, me, me quedara, ¿no? joder, hostia bien, bien, bien oye, pre, prestas a ver eso, ¿eh? sí, ¿eh? joder y me metiste este chat sí. bueno, yo soy muy chatera, ¿eh? así ¿Ah, es <risa> <risa> chatera y chatera, las dos cosas pero aquella también en el cabezón estaba eh. estaba ¿cómo se ha el maestro de Foducu que no me olvido tampoco no me voy a abordar No. no, no, no, de eso tampoco lo a saber Y te estaba la presencia aquella extraña Que que bueno, no me acuerdo cómo se llamaba Otra, otra moza que se metía, que se metía el... Bueno, fin. Ponemos otro natal? Sí, eh, bueno, ¿sí? No a ser? Y recordamos a nuestros oyentes Que pueden participar en el chat En vez de mandar whatsapps <ríe> se te hace, se te hace, se te No, después de hecho whatsapps no, no se puede Eso, están ah, prohibidos no, No está, no está radio con este y, y, y, y con este locutor, sobre todo, no sé qué. joder, vaya como tú, vaya como tú y distorsiona, chaval. Bueno, ahora menos. Claro, ahora eh, separo un poco el motor de, de, de, de la boca y ya no me distorsiono, ya no me distorsiono tanto. bueno pero a lo que a lo que tenemos entonces vamos a vamos a seguir poniendo otro cantar joder de manera con que sabes si sí, actualmente si tengo que volver a usar el otro ordenador este como que no me ha yo para pa poner música por este bueno pues eh, decía yo que ponerse esa canción que pusieron antes eh, la de esta vida pesta ¿eh? de los, ¿cómo se llamaban estos? Joder, la perrera, de la perrera, básicamente porque, bueno, pues en aquel momento, pues, estaba yo un poquín eh, enfadado con el, enfadado con el mundo, ¿eh? Eh, eh, eh, pues, también vamos a, vamos a confesar, en aquel momento estaba yo enfadado con el mundo, aparte de muchas otras cosas que puedes hacerte tan enfadado, eh, estaba pasando un proceso de, de desamor, ¿eh? Los procesos de desamor, pues bueno, comúnmente que llevan a ¿no? un, un cabreo con el mundo Entonces, ya que ahora estoy recordando aquellos tiempos, pues hombre, pienso yo Por cierto, eh, también, como lo decís muchas veces, estamos en el aniversario de los novena Pero no en el aniversario de la novena, yo desde años año estuve en una fiera. Tardé un poquín, un poquín más, en un mes más, unas semanas más Eh, hoy estamos a día 16 pues pues pues pues hay exactamente 10 años si no me equivoco la, la primera grabación que se conserva de la de paz que llegue, no me acuerdo ahora si llegue el del 8 O precisamente del 16 bueno, de, de la misma edad pero de aquella todavía no existía el anatómico miserable ¿eh? el anatómico miserable llegó después ¿eh? muy tiempo después pues, de unos días, unos sermanes como mucho sermanes no, no llegó a sermanes días ¿eh? unos sermanes todo lo más y, pero bueno, pues existió Gracias a, a ese, gracias o por desgracias, el proceso de, de desamor. Entonces yo esta noche eh, tenía que poner algún cantar que aparte de ser un cantar que históricamente tenga, tenga sonado bastante en, en este programa, pues también tiene que ser un cantar de desamor. Y ya sabéis porque lo dice muchas veces y, y no tengo ningún problema en decirlo otra vez, hagámoslo otra vez si no lo has visto Eh, yo voy a cantar que por cierto a ver entre los cantares de amor y los de desamor no hay color eh, los de amor son una basura en general no mal para nada pero los de desamor son guapos como que sé yo voy a poner uno voy a poner uno de este, de este último grupo eh, un cantar que, que puse muchas veces en Arnedonia ...que seguramente pondré eh, muchas más... ...y un cantar que lleve... ...de, de bueno, del de, de grupo... ...que la semana pasada los... ...los mis ...identificaron al mismo tiempo como... ...como el mi grupo favorito... ...pues lo complicado que lleve... ...al un grupo favorito... ...pero, bueno, yo voy a poner uno, uno de ellos y... ...y, bueno, igual ahora os presta... ...si no os presta, no tenéis... sangra en esbenes, no sé vaya, mira, mira, ahí a ver Busca extrañas compañías El corazón es un animal extraño Sufre extrañas costumbres Y oye extrañas voces La primera vez que nuestros ojos se encontraron Pensé, ¿será contigo o no será con nadie? Ahora busco desconocidas donde arrojar mi amor, su triste compañía es otra soledad. Querida imbécil, adiós mi amor, adiós mujer, ojalá te encuentres con alguien como tú. Si me encuentro contigo, intento no mirarte, unas veces lo consigo y otras veces no, dividamos el mundo desde ahora en dos partes, una donde estás tú. Otra donde yo estoy Si quieres hablar Es demasiado tarde He muerto y estoy Desde ahora en el infierno El corazón es Un animal extraño El corazón es Un animal extraño Mm hey -hmm. mm -hmm. Estoy los mamas por... ¡Ay, mierda! <risa> está saliéndome todo al revés Bueno, hoy no Habitual en mí que me salga todo al, todo al revés Oye No, pues yo sin sí sentirse el fondo Qué cosa más extraña Bueno, pues bueno, hoy, hoy hacemos el, el programa sin fondo Que total un, fue pa, no fue falta No fue falta pa para nada Oye, bueno, tu micro ah, Pues agarra el micro Que tendrás que, tendrás que decir algo De verdad, pues sabes que te vas a venir, no hacer nada Pensaba que había una fiesta aquí No, eso yo mañana Esto es una encerrona Sí, básicamente ¿eh? <risa> <risa> Oye, nunca sé, yo, yo di esta posibilidad cuando me está la gente ¿eh? Ya, ya, ya O Voy a leer tú? el mensaje que me mandaste Sí, bueno Ponía que era una super fiesta No, de eso yo no me puse Pero todos <risa> la, la, la, La gorda yo mañana Que yo cuando viene mucha gente De verdad que lo dijiste Ah, ¿sí? Dite di, di sí. la oportunidad de escoller, de oye, de o de, suaves, o de viernes, como quieras, <ríe> cuando es que me llore todo el Me asustan un poco las... ¿Eh? Las, las multitudes. Exacto. De gente, sí. Qué pena que no trajera hoy, qué bien quedaría ahora poner el cantarín de Escorbuto, el de las multitudes, un estorbo. Ah, mira, sí. Quedaría muy bien, ¿eh? la verdad y que sí. Pero, pero bueno, ese, ese no lo traje Oye, por cierto, a ver, eh, Escolbutina, Macetu eh, eh, Yo creo que también escogéis de algún, de algún cantarín Macetu, estoy en una pifia más de cambiar a la tertulia de la copa Pues <risa> bueno, hombre, joder Oye, hoy está saliendo un poco torcido Pero llegué bajo Yo a darte cuenta también, Macetu Hostia, eh, estas semanas son, son dos programas Tengo que estar al de hoy, tengo que estar al de mañana, entonces, hoy tampoco puedo, eh, claro, es normal, a ver, hoy tampoco puedo aplicar todos los recursos, porque tengo que reservar recursos para pa mañana. Eres igual que los futbolistas, ¿eh? ¿Por? Ah, bueno, porque, porque se tengo, se que, tengo que reservar, ¿eh? eso también, es verdad. Eh, eh, bueno, a, a ver, no os enfadéis. Eh, decidme un cantar, a ver qué cantar queréis, qué cantar queréis que ponga. Yo si, hoy un programa musical, y no tengo yo ganas de, de cansar demasiado. Bueno, yo, nunca yo, pero oye, porque porque yo soy de estos que, que nunca hayan, que yo nunca lleguen nunca. Trae unos cuantos cantarinos, a ver, de los de de los de de los de, toda la vida, de los que puse, puse mucho en la anedonia. Eh, lo que pasa que bueno que sé yo igual no son los que los que vosotros los que vosotros pensáis porque anda que en diez años no tuvió no tuve tiempo de, de poner eh, no tuve oportunidad de poner cantarinos en la edonia right, Lucía dime ¿cuál es tu cantar favorito de Nedonia? ¿cuál algún cantar que de los que salían en la anedonia? ¿De estos que tienes aquí? A ver, no sí. sé, no, de, de, de, de, de los que tú quieras Porque si no buscan, se, se pirateen se, se, se, <risa> Ya ves tú qué problema Vamos hay Vamos a poner a Jan de Cubel Vamos a celebrar que me descubriste el asturiano ¿Qué te parece? Ah, bueno, pues mira, eso, eso <risa> está muy bien Sí, sí, gracias a, a ti fue mi aproximación Sí, sí, sí. sí. Cuéntales, cuéntales qué, ¿Qué influencia tengo yo en, en la gente? <risa> ¿Eh? <risa> sí. Cierto, cierto Bueno, además, mira, estoy cantando para pa dos cosas. Eh, vamos para pa celebrar, para celebrar eso. Y, y yo también al cantar que me acuerdo que puse a a, a María Escobrutina esta noche, cuando cuando me enteré de que era del otro día de la mar. Joder, pues mira, oye, mira tú qué bien. Hala, vamos a aprovechar a ver dónde está ahí. Ahí, eh, eh, vale, ah, aquí. Ya anda cubel. lo otro lado de la mar, Ala. y ahora eh, va a tú que que va a salir en simple y ya verás cómo esto sale sal perfectamente ¿eh? que si sí, joder de verdad que, que va, bueno voy, voy a hacer una cosa que va a ser eh, eh, eso sí eso eh, eso eso que dijo yo eso como si tú mujeres yo mentira no lo veis estoy un poquillo como cuando os llevo yo a, a Así hago, bueno, llevo así por monte, como muchos digo por monte no Y muchas veces digo, tan cuidado ahí Y me donde gilipollas digo, Bueno, hombre, va <risa> Ahí un paso delante a la tu derecha Bueno, pues yo ahora, cuando digo, estoy quitando una cosa que tal Y es que estoy quitando un, un, El rollo de eh, De reproducir, no, de, de repetir, de repetir el cantar Y es para que no salga otra vez, porque es alguna vez de más Más a tu, marchaste para la Cope. Joder, hago la ley. Que no es esta. Ay madre, no, que no y es está. Joder, no es mal, Porque decían que uno pizza se marchaba para la Cope, Ay, Dios, joder. Podía haber marchado para la cope tranquilamente si llega, ¿eh? si llega a pasar eso. A la venga. trullau de la mar a muchos vires de casa una moza vende a perles y corales en mercado Cuando pies podres esperles pa' los demás por dinero pa' ti de valdres siempre emprenda quisieres Tú mismo, otras tierras y otras tierras Muchas riberes, muellas la mar Ya harás loñe, trilladas, muy bien Pero a la fin habrás de Que en todas tierras ya están Y en un menos nada es de la mar Hay otras tierras, un territorio nuevo. Ya la mar ya las luces y ya las brumas. No al a recordar que todas las tierras tienes extranjero. Nos nades y de la mar. suave Bueno, esta vez sonó cantando en Tercu, prácticamente sin pife ninguna. Bueno, sin pife ninguna, gracias a Lucía, porque si no hubiéramos puesto hubiéramos puesto eh, pinchar una de pinchar unas ilegales. Ahí otra, otra diferente. Eh. No, no iba a ser la misma, pero bueno, no iba a ser no iba a ser otra otra de otra de, la de que no fuera esta. O sea, que no pife más y me hace tu marchaba para la copa. <ríe> que, que algún día yo broma, me hace tu marchado. Bueno, hombre Pero, joder, yo qué sé Ya sabéis que no me creo que, que, que vos preste este programa Y entonces, pues, lógicamente Cuando me decís que marcháis Bueno, pues, igual ya, ya, igual ya está verdad Claro, y que, joder, no, no me os cuenta No os cuenta de eso Bueno, pues, que mmm, Siguiendo con el tema de los cantares eh, eh, Yo cudo lo sea que vamos a seguir Pero con otro estilo que ya... que Jimmy No ponías te, este este de este estilo cuando todo no, entrabes tanto al, al char de hedonia. ¿De qué estilo? De este que te dije ahora. <risa> no. Joder, esto queda muy guay, porque lo que falta es lo que se falta, no, ahí detrás se puede utilizar para hacer el, el cuento, Das tu cuento, oh sí, claro que sí, tal el habla, sí. Eh, eh, casualmente sí, sí, sí casualmente fue falo, falo, falo. ¿Eso es trampa? No, era, ya era secreto. Trampa tra tra no, hay que tener aquí un joder una cierta viveza, mira no sé qué, espera que te, te prendo y que está queriendo poner cosas en el, en el teclado y entonces como yo el programa Oscures, ¿eh? Eh, no me pasa nada porque tengo, tengo, tengo una, un frontal de estos como los que se llevan al, al monte, ¿eh? pues entonces es, joder, eh, tengo uno de esos y si prendilo, que yo lo que estás buscando, a ver. A ver. yo no sé, pues, ya, vale pues nada chiquito de la calzada no vale no <risa> <risa> joder ¿eh? no oye que yo lo que sale de ahí no sé qué estabas poniendo sale chiquito de la de la de la calzada mientras tanto voy a voy a leer las cosas que me que me han puesto esta noche tengo el chat un poco abandonado tenés que que perdonarme eh, bueno escorbutino ya ya decía Andalucía, lucía contanos algo. oye pues que esto es una cosa eh? que yo no fui quien a hacer falar a a, a Lucía y, y y viene esta noche y manda si tú y fala madre de dios esto es una cosa de género ya es, es, es y de mujeres no yo entre mujeres y las mujeres faléis entre vosotros pero, pero conmigo no no nada no, nada no, no, yo lo yo lo que hay joder. Claro, podría pues ser, ah no, pero eso ya lo y era, lo de eh, lo que me decía, deja sin palabras a las mozas en el tónico". Bueno, depende, depende de Macuela, porque hay alguna que también resultó aquí alguna parrafada, alguna eh, parrafada. Dice Maceto, pero ¿desde cuándo se puede estar en una dona sin falar? Pues ya ves que por fortuna no se puede, eh. Costó trabajo, y costó un poquitín, pero bueno, al final, al final conseguirlo, conseguirlo, eh, conseguimoslo entre todos que, eh, que falara, que falara. Eh, y decía Escobutín a Maceto, tienes que ir a Netonia también Y decía Maceto, no creo, no soy digno de ese gran privilegio Oye Maceto, fue por favor, de ese gran privilegio y digno todo el mundo ¿eh? Bueno, todo el mundo no, pero tú sí, joder, hostia, a, a de alguna gente sí, a otra no Y tú eres de, de los que podrían podrían venir si quisieran nah, Oye, pues lo que no sé es cómo articular la, la visita bueno eh, si de alguna vez en algún momento entran te ganes pues tenemos ese ese email, esa dirección de email que ya la la manera de, de acceder a esta dimensión extraña en la que en la que vive el anetónico miserable y tal pero bueno, bueno a ver Lucía que sorpresa me vas a dar Vamos a escuchar a Amalia Rodríguez Amalia Rodríguez o sea, No te gusta No, no me gusta demasiado Pero es la canción más bonita Bueno, no, no me lo creo Un clásico, ¿eh? Porque oh. tú eres muy moderno para el fado Sí, yo la verdad que soy ahí a los, Yo con los puristas no No, no, no, no, no me llevo eh. Bueno, pero tienes que darle una oportunidad Sí, sí, por supuesto que sí ¿Le doy? Dale, dale, te doy Le, da que, que des, Y como tengo publicidad, verás no, tío. Sentilo, que caballero prestoso As três pancadas E Caxané ao pescoço O Chico nas ramboiadas Penhou o bairro em Alvoroço a velocidade no levoa. O tempo ingrato consigo E o fado que é seu castigo Todas as noites o Naquele velho postigo onde namora Lisboa Ai, Chico, Chico do Caixene, Quem te viu antes e quem te vê Ai Chico, Chico do Caixene, Quem te viu antes e quem te vê camisa de Pinho Tem sardinheiras num jarro Uma botija com um vinho E um Santo António de Barro Junto ao velho Caxonê E uns calções da Maria Alva Guarda o leque verde malva Da cigana Salomé Porque ai, Chico na guava Numa tascar Carmo Banzé Chico, Chico do Caxonê Quem te viu antes e quem te vê Ai Chico, Chico do Caxonê Quem te viu antes e quem te vê E dentre dois pares de bandarilhas vermelhas, a jaqueta de alamares e o chicote das parelhas, lá tem a sítio barrete que ornamentou mesmo à entrada a cabeça embalsamada do famoso ramalhete que lhe deu luta danada numa pega em algo que Ai, chico-chico do cachoré, quem te viu antes e quem te vê? Ai, chico-chico do cachoré, quem te viu antes e quem te vê? A saudade o visita E há mais só na sua vida Tira de um saco de chita Uma guitarra partida Depois de um copo de vinho Seus olhos são totes negras Ai, tornam-se negras, negras As molenas cor de arminho E ali com todas as regras Chorando Canta baixinho Quem tu viu antes e quem tu vê Ai, Chico, Chico, do Quem viu antes e quem vê Chick, look, cushioner, can't you once I shake, shake, look, once he be. I shake, shake, you once to be. I shake, shake, look, I shake. pues pues está teniendo en cuenta que ya la, la reina del fado ya ¿no? todo guapa el, la, la canción sabes lo que pasa que yo para pa pa, pa, pa conoclasta yo ya lo sabéis de sobra mira vas a ir otra, tienes que cerrarlo eso Eh, perdona, eh, ya que son cosas de estas que, que falamos de, de este lado y que del otro lado no se entiende tal, nada, no nos presente entendemos nosotros y, y bastante, no hay ninguna falta que, que, que lo entendéis en el otro lado. Pues que estábamos aquí, bueno, en medio de un debate entre el purismo, la innovación eh, Unos defendiendo las nuevas tendencias dentro de, de lo que ya era el mundo de, del fabio De la canción clásica portuguesa y tal Otros defendiendo, no, no, clasicismo, el ceñís a las formas tradicionales Bueno, estábamos aquí un poco uno, uno de, de cada lado No sé si, si acertaréis cual, cual y cual Pero pero bueno, yo, mira. eh Yo, bueno, el fado ya... El fado, sabéis, supongo, los que estáis de, de sentir, de sentir mucha anodonia, que, que a mí el fado préstame, préstame mucho. Lo que pasa que soy poco, soy poco variado. ¿eh? Soy poco, soy poco variado en el, en el tema del fado. Entonces yo, puse en la novena puse casi siempre que, que puse, puse el mismo. Puse el... Mismo, ¿eh? puse el, bueno, el qué, qué te estás haciendo, Lucía qué te te estás buscando ciega aquí. a ver pero todo es a mí <risa> porque prendo prendo la luz no me pasa ¿Prende nada prendes frontal prende el frontal y qué, qué, qué, qué es lo que estás buscando yo ¿Está por por está no te la canción que te gusta a ti ah, ah no pero tómala yo ah, tómala yo en la lista mira mira busca la busca la lista esa que tengo por ahí medo medo medo sí porque eh, eh, bueno vale sí ya se descubrió no no no pero se descubrió el pastel de que tú eres la purista y yo soy el innovador claro es por la, es por la edad ah, será eso será eso claro tú eres increíblemente más vieja que yo sí, por sí, favor claro. tú tienes eh, la edad que tenía yo cuando empezó en Dónea me parece no no yo Parece que yo de mala educación de hacer estas cosas. <risa> Pregunto veo Yo estoy un poco desorientado. Igual. Hotel sí. frontal en la frente. Debe ser. ¿Qué? Hostia, cayó nada, antes cuando cuando pica, no cuando picaste cuando llamaste por teléfono, digo, hostia, me cago en la Y cayó, me rompió, me y, y tal, ¿no ves que no tiene el Oye, oh, y de del líder, ¿no? Sí, sí. Ah, es que tengo lo yo igual. Anda, mira. Sí, con esta. Tiene más años que Paso que pasa per perdí la, ¿cómo se llama esto? La óptica. Cayó en una hoguera. ¿Cristalín? Sí. Ah. Cayó en una hoguera. No sé, por ahí, por ahí tiene que estar en, algún, en algún sitio. A ver. Ah, no. Esto llega a una zona, no llega el cristalín. Bueno, anda, ya puede hacerla. Si quieres Oye, eh, sentí estifado, sentí el, el, el miedo. Que no oyese, Ah, que no Joder. <risa> <risa> Buah. Dios, qué asco. De verdad, ¿eh? <risa> Quem dorme a noite comigo? Quem a y dime a ver que me que me dice ahí. A ver. West 27 West 627 y dice buenas noches, amigo. Le puedes dar una oportunidad a los a los suaves. Eh, llegaste hasta aquí dedicada a Clarac. Esa es el pez que va para ti. eh Sí, debe ser que sabe que me ha pedido Clarac. ¿eh? Debe ser eso, porque <risa> si no, no tienen ninguna explicación. Oye, pues mira, ya que ya que ya para ti eh, falla el, ¿Sí? el favor de buscarla, Falla el favor de buscala, me pone ahí. sí, vamos a prender la, la luz ¿eh? y, y el cantar. Eh, Como yo Ah, sabes todo tu día. No, no, no, ah, no, llegaste. los suaves llegaste hasta mí. A ver, de hecho, no lo he escuchado llegaste hasta mí, Yo no me, a mí no, no me suena de nada. <risa> no, no, no me resumiré es que está poniendo llegasta. Tú... y hay que ponerle bastante no pero está ahí. Yo que tú ya es muy joven a ver los ¿Ah, sí? jóvenes los suaves son vale. gente más mayor mira no sé como Elena sí no son ¿No viejos básicamente <risa> <risa> viejos reviejos uy qué tiempo uy qué tiempo publica en dos en dos segundos saltamos la luz y esto es lo que tienen ser piratas a ver. <risa> volvimos oye que que mola porque al, al, al web 627 este y estoy y, presto y el, el cantar no diga que no somos complacientes en radio cuca hostia ¿eh? te digo joder <risa> ay, que, que nos salda esto otra vez ah pero pues hay una manera muy guapa de que eso un pase que yo sencillamente eh, no pero hacer cierra, cierra ¿vale? <risa> eh, eh, no bueno no eh, Hay un botón ahí que si lo quitas no, no, no falla la, la autobús, que bueno, hay historias raras de, de estas cosas de la informática de internet. No, eh, pues bien, no, porque además hay que cuidar a la asiento nuevo que viene por aquí, porque joder, no, a ver, también es verdad, a ver, este programa en lo que se basa y es no tener una gran cantidad de sentencia, sino tener una sentencia pequeña, pero de calidad, de alta calidad. Se me jode, oye, ¿verdad? A ver, hostia, vamos a ver, hay gente que puede tener 40 por aquí alrededor. No, pero pues yo no tengo 40 por aquí alrededor, pero tengo una Guatemala. Muy bien, bien muy bien. <risa> yo prefiero dos mil veces. A ver, ya hay gente que puede tener un ciento, pero yo tengo uno. Hay mucho que no saludo al, al analógico miserable. ¿Sí? Hostia, flipas. Hostia, y, y mira, hay, si hay dos cosas que... que me tienen, joder, que me encantaron del transcurso de este programa y que puedo decir yo mañana, si muerro, decir, ¿valió la pena estar 10 años haciendo la zonía? Sí. Bueno, valió la pena por muchas cosas, pero hay dos que tengo muy graves. Una, ya el fecho de, bueno, pues, de tener una sentiente desde el otro día de la mar. Más que nada, decíalo la, decíalo la semana pasada, cuando cuando tú ella, metía aquí en el, en el chat de voz, Eh, que digo es que sencillamente si me lo dicen hay 10 años no lo creo, parece que eso es imposible que, que pudiera pasar y si en vez de hay 10 me lo dicen hay 15 ya que no lo creyera, ya que sabía positivamente que eso no podía pasar <risa> eso sí es absolutamente posible ¿Cómo va a sentir una emisora de View de eh? ¿Cómo iba no a sentirse o una emisora de UBIU en, en Guatemala? a 10 años podía decirme le decía, bueno, qué sé yo, estamos empezando a meter el internet, estamos empezando porque todavía no lo había aquella no se mete a través de a través de internet, pero bueno, ya podía y creyóle un poqueñín de eh un de del Yoshi, pero pero pero bueno, el fecho de, de de que una emisora pequeñina de aquí un, un pesano pequeñín, yo no os que es muy grande, yo, no, no, ¿so que va. Oye, que si me sienta alguien desde ahí, de verdad, ¿eh? Que, joder, yo una de estas cosas que te fan decir, hostia, pues mira, igual vale la pena, ¿no? Vale la pena, a ver, la pena vale igual, me, yo siempre lo digo, no se confunda nadie, que este programa fue algo porque me presta a hacerlo, no puedo que, no para que lo sienta nadie. De hecho, ya ves que no pongo el mínimo interés en que esto salga bien y para que los, Sabemos de que me parece Pero bueno, no me extraña, ¿eh? yo yo voy a marchar más de Pero bueno. Pero bueno, la otra cosa, ¿eh? la otra cosa que, que también me, me encantó, caray, que Lucía esta historia no la sabe. Oye, pues salía yo un día de aquí, eso, al acabar el programa y tal. Estaba eh, yo sacando la bicicleta, normalmente vengo en bicicleta, hoy no me iré en bicicleta, pero de normal sí sí que van con bicicleta. Estaba yo sacándole y tal. Y viene un paisano, un paisano, oye, mayor, no sé, 60, 70, no sé. Luego igual salgo y me viene y me pega, porque <ríe> yo soy malo echándoles le es igual, pero bueno, oye, qué sé yo. Y, y va y me pregunta, oye, ¿tú no serás el, el anadero miserable. Yo, bueno, sí, sí, yo soy es y tal. Ya era mentira, no ya era yo, ya era el hardware, pero bueno, oye... <risa> hago la mal, vaya como mola así, programa, yo siento luz siempre y tal, para yo por lo analógico, yo soy el analógico miserable, yo no, no siento todos y todos todos, vivo aquí un poco más arriba y gustame y no sé qué tal, que por cierto analógico, si estás por ahí, un, un saludo enorme, y que lo sepas que no estoy, no estoy diciéndolo por decir, no estoy exagerando, de verdad que, que joder, fue una de las cosas que que te llenan tu te cuenta fue además estos dos anécdotas que estoy contando bueno anécdota, lo de lo de María en Guatemala y, y lo de lo de este paisano aquí son como los dos calles eh, de una moneda son como los dos ya la dialéctica el paisano de dos portales más arriba y la y, y, y, y la rapaza del otro día de la mar ¿eh? Y yo entro los dos ¿En qué? En en en que sientan este programa Y en que ellos gusta joder Ay, Hostia es Emocionante ¿eh? Joder, pues verás Como para no De fecho hay que poner un cantar Porque si no voy a llorar A ver, ¿cuál cuál ponemos ahora? ¿Eh? Que me ¿Qué pone a 6, 2, 7, uh, Que no se puede acaparar el programa ¿eh? Eh, Bueno, ve, joder Puedes poner la que sonaba de fondo, siempre igual, dedicada a los que tenemos casi la misma rutina a diario. Bueno, pero tiene, tiene razón aquí, Lucía, de, de los mismos... No sé, a ver, ¿cuál de tus seres piensas que podría, que podría ser eh, un equivalente a, a los suaves? ¿Para que para contento? Mí, sí. que está no sé de música. Bueno, pues por eso, precisamente, yo confío en, en el tu instinto, claro. ¿Ah, Sí, sí. A ver, ¿qué te suena mejor? ¿A todo eso que hay ahí, ¿qué te suena mejor? Eh, ¿sí? No, bueno, no hay muchas cosas tampoco, ¿eh? No, hay unos pocos. A ver, ah, bueno, pero sí, pero eso me parece a mí que me parecía los suyo, pero yo es muy guapa, por cierto. A las sutiles. No debes olvidar. Besar siempre es besar Igual que suspirar Y lo fundamental será Que el tiempo va Amantes como tú Dirán que eres mi luz También sucederán No importa lo que pasará El tiempo va Las canciones No tienen ayer Los corazones llenan pasión Buscan y encuentran a alguien a quien querer No lo podrás negar La historia se repite Vibrar con las pasiones Triunfar o fracasar El mundo es para siempre Vibrar con las pasiones Triunfar o fracasar El mundo es para siempre joven Y el tiempo El tiempo va Sí, no estamos discutiendo aquí, Lucía y yo, porque, porque Dignos aquí, ¿cuál 6 o siete? Y como último por favor, y si no terminamos muy tarde el programa, sirve un detalle por tu parte que pudieras acompañar a Lucía a casa. El programa no, no tengo intención de que termine muy tarde, ¿eh? O sea, que no tengo ningún problema. A ver, que yo lo que pasa, eh, tengo que pegar un rodeo, cogerme un poquillina de esa mano, pero bueno, eh, no pasa nada, si no, medio camino. ¿Eh? si siempre sí, un, un pedacín podemos podemos arreglarlo o no a me digo yo que sí no, ¿no? sé yo, yo creo que esto ¿Qué? va cambiando el tono del programa del ¿eh? no, tono del programa que el acompañamiento porque <risa> exacto <risa> por supuesto poco peso no hombre tampoco es tan tarde ¿eh? son las 14 y cuarto todavía eh, algunos no hay que poner algunos no sé qué poner eh, Bueno, pues, por cierto, quiero aprovechar. Bueno, pues, me tiene que perdonarnos el web de 6, 627 porque este cantar que pusimos, la verdad que no tenía mucha sí, no mucha relación con con con los con, lo, con los suaves que yo lo que lo que gustaba a él. Pero bueno, tiene lo que hay, yo lo que hay. En fin, oye, la radio unas veces gusta todo lo que se pone, otras veces no. La cuestión es merezca la pena guardar un programa que no necesariamente va a poner lo que yo quiero, no sé, a ver. Que yo siempre tengo una cosa de la radio musical ¿eh? Por cierto, si es el primer programa musical de Anadonia En muchos, muchos años ¿eh? Eh, De mano, cuando arrancó Anadonia Ahí, ahí esa, esa década Sí que los programas han llevado bastantes cantares ¿eh? Igual, igual se naben diez por programa o tal luego cada vez menos cada vez menos cada vez menos y últimamente tercer momento dije que un par de ellos <risa> o no, sea no más pero bueno hoy es hoy un programa extremadamente extremadamente musical también también lleva a tal que yo traía como pensé que no me iba a haber el medio ¿eh? traía ahí un, un filo para pa más o menos desenrollarlo ya un poquín Y esta que acabamos de poner, por cierto, eh, te voy a ponerla para pa hablar de, del que mientras mucho tiempo fue el programa más descargado, de más escuchado de, de Anedonia, que es un especial con un montón de versiones sobre el tema este y de, el hasta en Si pronunciaras bien en inglés, entendería el, el cantar de Casablanca. Pasa que bueno, eh, así, que vamos a que vamos a qué vamos a hacer. Eh, lo que ocurre es que también hubo, hubo muchos otros que, joder con el ratón estaba yo diciendo por qué no son hablado porque claro, estaba agarrando el el otro ratón eh, yo perdona pero no puedo marchar de aquí esto si es igual les gusta gustan seis igual te presten te presten más eh, hombre no un que se del mismo palo que que los suaves mucho menos pero pero bueno va vale, son así más roqueros más bueno que no tiene nada que ver a ver o sea, a lo mejor te gusta a lo mejor no qué sé yo pero tengo que ponerlos por dos razones, uno porque son una de les, son uno de los mejores referentes musicales entre otras cosas porque cuando estás de casi no venía de mala hostia no sabría decirte exactamente el el estado de ánimo en el que en el que uno está y, y estos y estos fluyen por eso porque fueron la banda más honrada que pisó el planeta millones de años y, y a lo mejor porque morrieron en antes de ¿eh? en antes de poder pifiala qué sé yo por algún motivo veces pudo ser o por todos o por ninguno de ellos qué sé yo pero bueno eh, no podía dejar pasar este especial musical Te musical tan raro, sin música de fondo, sin, no sé. ¿eh? Con acompañante que no habla. Bueno, oh, coño, no, falaste ya bastante más que, que la última vez. Ya ¿eh? sí, un poquito, ¿no? Eh, sí. <risa> <risa> Oye, West267, pues, eh, ¿siente esta? de ahí A ver si esta te, te gusta un poco más. Dices ¿eh? eso, Igual no, porque ya te digo que esto no ya tampoco, pero bueno, yo qué sé yo. Los problemas continúan sin hallazgos se solución Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye Nuestros cuerpos están rendidos como una maldición El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer El presente es un fracaso el futuro no se ve La mentira es la que mata, la que causa sensación La verdad es aburrida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 agosto y más ¿eh? a a seto siete se joder es solo yo lo yo es nada más pues ahí estos son escopetos de satuche sí son de ahí pero joder y eran unos grandes eh unos grandes a ver básicamente porque murieron y porque no los conocen en persona es y un efecto que tengo que bueno que ya lo he comprobado muchas veces que eh, cuando ido a 3 a que dice a que dice ahora Recuerdos de mi juventud en el casco viejo de Bilbao, en Barrancalle, hostia <ríe> Barrancalle, no tengo yo aquí el cantar de, de los MCB que dirían que en en la Barrancalle Estaba guapo si sí cantar, no son un grupo de mi devoción, pero por embargo, ese cantar estaba guapo Acuérdame yo, por ver, ya que nos ponemos a hablar de, de anécdotas. Acuérdame yo cuando, eh, yo, bueno, yo sí los conocí, <ríe> hostia Que, que tú conociste a Scorbuto? joder, hostia, pues mira, eso sí que es sí interesante. Yo dame la sensación, no sé, igual tú, ahora puedes tú eh, decirme si es verdad o confirmámoslo o desmentímelo. Dame la sensación de que yo los idolatro porque no los conocí. Porque, a ver, la gente que sí, que sí los conoció y tal, claro, cuentan que básicamente que eran unos. unos yunques y que, que no tampoco interaccionaban mucho no sé si sería verdad o si sería o si sería mentira pero si sí tengo comprobado que, que cuando yo cuando idolatro a un grupo musical y luego voy y conozco los o sea paso paso de un extremo al otro ¿eh? de verdad hombre eso que yo normal porque idealices de Claro, idealices y Alice, si llegas ahí pensando que te... ¿Y como cuando la gente me conoce a mí? ¿eh? Te deves sentir, estoy y me dice, ah, me el o sea, pero estoy pinjado, y el anedónico, Claro, normal, joder, sí. los probes sí. Entonces, claro, por eso yo prefiero... Mira, mira que yo montar, para celebrar el aniversario O sea, estoy pensando en hacer ahí un, una fiesta al uso Joder, una celebración al uso Y aquí en el bar del Lau, que si Pandalo pone pinchos y... unos vinos y unas cervezas y tal y meter la gente que fuera. Pero luego claro, pensé yo, eh, digo claro, esta gente va a ti, esperando ver allí a la miserable, no me van a encontrar. <risa> Entonces claro, voy a ser el, el, el causante de, de, de una serie de desilusiones en un montón de gente y no tengo yo, no tengo yo esa intención ¿no? No, no quiero no quiero todos casi mejor así así nada más así con la luz apagado que, que no se me da mucho y mayor, me mejor mucho mucho mejor de de esta manera y hombre vamos a ir terminando básicamente no, ya el noche que llevamos mucho tiempo de programa pero pero bueno pues desgraciadamente de momento soy un asalario de mierda ya lo sabéis porque estoy fartuco de, de decirlo Y, y tengo pf, vicios asquerosos de asalareo, dormir y la de mi madre y bueno, que dice 7-7 eran unos racionarios y sí, también se ponen hasta arriba de todo sí, la verdad que, que es más o menos sospechábalo yo, ¿eh? sospechado por lo que por lo que me contaron y tal pero bueno, y por cómo acabaron, Javier a ver, y es verdad, pero bueno oye, precisamente lo mejor porque morreron, por eso los idolatramos Pues no muchas veces, de, de mucha gente, de, de muchos personajes estos míticos ¿Por qué son míticos? Muchas veces porque morrieron pronto ¿eh? y entonces no es tiempo a, a, a mitificarse y, y bueno, pues pienso que uy, otra vez cojo el, el ratón con un ye Yo pienso que vamos a ir, a, vamos a ir acabando y vamos a ir acabando y para ir acabando pues quiero yo hablar de, de una anécdota mira si hubiera hecho esto desde el primer año ah, no porque no suena la música de fondo bueno no sé misterios que pasa Ah, vale y ese por qué Ah, no tampoco bueno no suena la música de fondo porque desde la de suena la música de fondo bueno que para terminar Cuanto vos que la única vez que que fisi yo que intenté hacer un concurso un concurso que era muy muy sencillo sencillamente la gente que que quería participar lo no o que tenía que facer hacer era decir cuál era son cantar favoritos de todos los que sonaren en Arnedonia mientras todos los tiempos el concurso fue un fracaso absoluto porque nada más participó una persona que tampoco iba el premio, porque joder, para entrar uno solo, pues no te doy el premio, suspendes el concurso y ya está. Y, y escogió eso sí, un, un cantar que yo puse mucho y que, y que la verdad que lleva un cantar extremadamente guapo, eh, extremadamente extremadamente hermoso. Eh, perdona que corto, pero dime el Dice en aquella época la heroína hizo mucho daño en todos los sitios. sí, efectivamente seguimos hablando de, de escorbuto, ¿eh? de los de los míticos escorbuto de la mayor banda que pisó el planeta millones de años. Eso decían ellos, sobre autodefinía en no, Asina. Pero bueno, que seguimos entonces con lo del tema del cantar que, que voy a usar de cierre, y que yo el cantar más hermoso, la mayor que son en millones de años. Eh, yo por lo menos en este título de acuerdo, mira. Este y un cantar extremadamente guapo eh, Y un ska En este caso no un, un, un una punca rara de Estos que me gustan a mí Ni tampoco fado, ni tal eh, En este caso llevo un ska Y un ska pero, pero de estos preciosos no sé ¿Te gusta todo el ska, Lucía? Sí, me gusta, me gusta sí y igual te acuerdas? Tiene ese. mucho ritmo. Otra cosa que descubrí también contigo Eh, que les canto, eh, ¿sí? ah, bueno, oye, bien, bien, está muy bien eso ¿eh? A ver si va a resultar que luego podéis ser, pues ser un referente Luego cuando cuando la, la gente de estas seis vídeos contaréis eso De yo, yo que a sentir un programa de radio mucho tiempo Y ahora ese programa de radio, enteremos yo esto y todo lo demás allá Y no sé cuántas sí, sí, sí, sí. cosas, oye, estaría guapo Bueno, ahora vamos poniendo a cantar y sobre el cantar joder me bato <risa> oye no puedo estos es problemas de, de prueba ¿eh? yo no puedo ni hacer programas musicales ni ni, <risa> ni pinchar con el con el ordenador de, de, del Windows de la de la, de la derecha ahí está ahí esta a ser la la canción de, de final bueno nada despídete fue un placer enorme Lo bueno, si, lo, breve, lo bueno si breve. breve es lo que quiero decir: que, que hasta dentro de estos cinco años, por lo menos, no No, que está bien, que ha sido cortito. Ah, vale, vale. No de más. Ah, mira, mira. Buenas noches a todos. Dices que joder. De verdad que la, que la conocía, ¿eh? Increíble. La canción de la moza japonesa, ¿sí? Efectivamente, eso oye. <risa> Oye, tenemos un pequeño lío en el chat. No, vamos ¿eh? bueno, hace a hacer una broma japonesa, joder. Claro que sí. ¿eh? Bueno, oye, eh, venga, eh, un saludo, un beso y un abrazo a todos. Y aunque este esta semana la, el cantar de cierre no sé el que no nos que no nos cuelgan, eh, sí si deseo seguir si, si estando ahí, vale. Eh, un saludo a toda la gente que tuvo en el chat, un saludo para un baceto, un saludo para Chocutina, para el WS27 Un saludo para todos, ¿vale? Y para toda la gente que tuvo sintiendo esto en directo, eh, que lo va a sentir en diferido que A todos Dios Recordamos que mañana, por cierto, mañana a partir de las 10 de la noche, supuestamente va a venir gente, No sé si va a venir o va a venir, yo <risa> Otra cosa, yo no voy a llevar aquí, no hay nadie, pero, pero bueno, oye Y nada, venga, hasta la semana que viene, para hacerlo bien y me da que cantar más guapo. Bye -bye.